Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo vas vos? Sí, bien, cómo estás muy bien, Lautis. Buen día para Lautaro, para Valentina, para Paola, para Pablito, para mencionar a la gente que está ahí, ¿no? En Balcarce 420, porque en realidad Radio Carmes y un montón de otras personas que andan también trabajando en la calle, en la web y, y todo este equipazo periodístico con el que contamos, que tenemos una nueva este, consigna para este domingo, ¿no? Antes de meternos en la columna de hoy. Te pregunto si ya estás calentando las cuerdas vocales sí, sí. para la gran transmisión, tradicional transmisión, que vas a estar encabezando por la tarde del domingo, aunque comienza por la mañana en Radio Kermés. En eso estamos, y sobre todo mentalmente, ¿no? Claro.、Como、que hay que hacer un periodo así de concentración en todo esto para prepararnos para la mega transmisión que siempre tanto, pero tanto disfrutamos. porque... Lo entendemos como un, un logro periodístico de aunar redes ¿no? y el trabajo en red, en equipo, a nivel provincial, con treinta y pico de radios, todas haciendo la misma transmisión, con el único objetivo de llevar la información a cada rincón de la provincia de La Pampa. Es, la verdad que es súper lindo y es, es, es emocionante. contar en esta oportunidad como ya l o veníamos haciendo en algún tiempo y después no pero tenemos nuevamente el trabajo mancomunado con radio nacional entonces、mm. todas esas son alegrías alegrías、sí. muchas para compartir con la audiencia de la provincia、eh, haciendo esto no un, un, una forma de comunicación popular y con un criterio federal y eso es、eh, es hermoso ser parte de todo eso Y sabemos que cada vez contamos con más, más audiencia, ¿no? Porque ya saben que las transmisiones de las elecciones tienen ahí este, el punto en Radio c a r m e s distribuido a toda la provincia a través de todas esas emisoras que... Que trabajamos juntos, ¿no? Domingo, 9 de todo, ¿eh? la mañana, comienza la transmisión.、Claro. Eh, es una lista interminable de radios del interior. de ¿Mm? aquí, Bueno, vamos a estar nosotros junto a Radio Nacional.、Eh, y una gran cobertura tenemos preparada para las elecciones generales del próximo domingo. Para hoy, Vero, ¿qué tenemos? Y para hoy tenemos, bueno, varios temas. A ver.、Eh, bueno, se cumplen hoy ocho meses de la desaparición、uh -huh. de Tehuel de la Torre.、Uh -huh. Así es. Eh, el joven trans de 22 años que se le ve su casa en la localidad bonarense e de san vicente en la provincia de buenos aires、uh -huh. rumbo a una entrevista de trabajo como mozo en un evento por esta por este hecho están detenidos luis alberto montes y oscar ramos en esa o p o r t a en esta oportunidad、eh, más allá del de e dolor que causa la sumatoria de meses y meses que van ocurriendo podemos decir que hay novedades sobre la causa porque le cambiaron la carátula.、Uh -huh. Hasta ahora el expediente era por averiguación de paradero y ahora los dos detenidos y sospechados de un crimen están siendo imputados por homicidio agravado por odio de género.、Uh -huh. eh, ¿Qué significa? Que la no aparición de Tehuel, que hasta ahora A、alguien lo podría llegar a ver como un beneficio, porque por esto de no se sabe, no No se sabe si está vivo, si está muerto, está desaparecido. Bueno,、eh, no aparece, no hay más el más mínimo indicio, pero lo que sí hay son elementos suficientes para elevar la causa a juicio, eso es lo que ahora está considerando la fiscalía, hay elementos suficientes para elevar a juicio con la carátula de homicidio a g r a v a d o por odio de género en perjuicio de... de h u e l de la Torre.、Y、la fecha podría ser recién en la segunda mitad del año que viene, año 2022.、Eh, en este periodo se van a seguir incorporando estas pruebas, hay pasos、eh, que, que todavía están pendientes de realizarse, así que la estimación es que sea recién a mitad del año que viene, que podría llevarse a juicio a estos dos imputados que permanecen detenidos y que, este, bueno, Eh, ya la fiscalía ha encontrado que la, la acusación se puede, se puede llevar adelante.、Uh -huh. eh, ¿A partir de qué cosas? Bueno,、eh, se tienen en cuenta el resultado positivo de ADN de muestras encontradas en, en,、uh -huh. en, en la casa de uno de los detenidos, el teléfono celular destruido, la campera quemada de Tehuel, que estaba a metro s también de esta casa.、Eh, Un, un, datos que se cuentan desde el primer rastrillaje, ¿no? También el, el silencio de Ramos hasta ahora, el registro telefónico que se detectó en ese lugar entre las 4 y las 6 de la mañana del día 11 de marzo, la foto de Tehuel, donde se lo ve junto a los imputados, en la casa de, de Montes, en, en la localidad de Alejandro Corn,、eh, y sobre todo esto también, ¿no? Que no haya ningún indicio de vida, ni tampoco un posible... paradero donde encontrar a Tehuel. La familia, por un lado, hay, hay parte de la familia que digamos está conforme con esto, pero también no olvidemos que el papá sigue pidiendo que, se lo, que, que no se descarte la posibilidad de su búsqueda con vida porque teme que haya sido entregado a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.、Eh, así que es, digamos, el hecho de la, Por un lado hay parte de la familia que dice, bueno,、eh, por fin están buscando, por fin están buscando, digamos,、eh, con este cambio de carátula, que es lo que queríamos, hay otras que no,、eh, pero el hecho de que saber que se están haciendo cosas allí adentro, en, en el ámbito de la justicia,、eh, es, es sumamente importante. A pesar, digamos,、eh, de que nada, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra con todo esto, la cuestión fundamental de la desaparición de una persona, que además esa persona es un, una persona trans, joven, en, en el marco de la búsqueda de trabajo, digamos, todo es terriblemente doloroso, ¿no? Entonces es como que、eh, se suman un montón de sensaciones este, que lo que tienen que lograr es mantenernos en estado de alerta, en estado de, de movilización, en estado de búsqueda, en que el tema no se caiga, en que todos los medios nos hagamos eco con responsabilidad respecto a este tema, para que sigamos peleando, ¿no? sigamos peleando por su búsqueda y, y para que la justicia haga su trabajo.、Eh, por eso, bueno, va a ser seguramente una de las, de las consignas que vamos a estar llevando en esta próxima marcha del orgullo por la que falta muy, muy poco acá en Santa Rosa. Eh, quiero mencionar otro tema también, si me permiten. Sí, de,、no? Desde esta columna、eh, me gustaría que nos sumáramos a las muchas felicitaciones que está recibiendo la compañera pampeana Rosa Saavedra Urquiza, una histórica luchadora、eh, por、no. los derechos de las personas trans y travestis. Ingresó ayer、eh. a la Universidad Nacional de La Pampa、eh, a través de esta inclusión laboral trans. Es la、uh -huh. segunda persona. De la comunidad trans que se incorpora a la Casa de Altos Estudios y, por supuesto, que hace punta a la universidad en este sentido.、Claro. Están quedando atrás los organismos nacionales, está quedando sí, atrás sí.、Eh, el gobierno de la provincia de La Pampa,、claro. está quedando atrás la comuna Santa Roseña、uh -huh. eh, y ya la, en este año se incorporaron dos trabajadoras. Y está buenísimo que así ocurra, y sobre todo trabajadoras que le han puesto el cuerpo、eh, a la lucha por los derechos de las personas trans. y、um, Rosita ha luchado desde hace muchos años junto a Luana Berkins, junto a otras、eh, referentas de, dentro de esta comunidad. Así que espectacular, lo celebramos, lo recontra celebramos y le mandamos nuestras felicitaciones. Quiero leerles una parte del saludo que hace Ángeles Zúñiga, que lo hizo público para Rosa La Pampa, que así figura en Facebook, en、uh -huh. Rosa Saavedra Urquiza, quien estamos celebrando en esta oportunidad.、Eh, le dice Ángeles, caminaste junto a Loana b e r k i n s a Claudia Pía Baudraco y demás activistas trans del país, que nos allanaron el camino para seguir luchando. Y vos más que nadie sabe qué es luchar por una vida digna. Nos sentimos orgullosas de vos y de la semilla que sembraste en nuestro territorio para seguir militando. Felicitaciones, compañera, merecido logro a seguir luchando por las que no están, por las que faltan y por las que vienen. Así que bueno, nos sumamos, ¿no? Lauti, Radio c a r m e s todas nos sumamos este, desde esta columna degenerada a esa felicitación y pedimos, y pedimos. por la reglamentación de la ley provincial de cupo laboral trans、uh -huh. porque no está reglamentado、uh -huh. en la provincia entonces de hecho esa es、eh, la bandera y la consigna que queremos levantar en esta tercera marcha del orgullo en santa rosa que vamos a hacer el próximo 27 de noviembre vamos a pedir con todas nuestras fuerzas por la reglamentación de la ley provincial de cupo laboral trans porque Volvemos a, a, a la tristeza de, de, de, con la que hablábamos al principio de la columna, ¿no? Hoy no está Tehuel desaparecido, se cumplen ocho meses y la desaparición de Tehuel, una persona trans, ocurre en el contexto de una búsqueda de trabajo. Eh, digamos, eh, todas estas cosas tenemos que, digamos,、eh, unificar todas estas alegrías, todas estas luchas, digamos, Por eso hablo de como de un cóctel ¿no? de, de sentimientos. Nos ponemos súper contentes por la incorporación de Rosa, celebramos una persona trans que ingresa a la Administración Pública Nacional, pero pensamos en todo lo que falta, en todas las personas que no están, que han perdido su vida, que han dejado sus vidas, que han muerto luchando por todo esto. Entonces, digamos, y los gobiernos y las personas responsables de las administraciones públicas, que no dan lugar, no ponen en la prioridad de las agendas este reclamo que venimos haciendo desde hace tantos años y que se está llevando puesta la vida de tanta cantidad de personas que no tienen trabajo y que por ende si no tienen trabajo tampoco tienen vivienda, tampoco pueden tener educación y tampoco tienen acceso a los más mínimos derechos humanos que otras personas sí las tienen. ¿no? Estamos en un contexto de, de elecciones, ¿Cuántos candidatos y candidatas han puesto en el, en el foco o en, el, en las prioridades de sus agendas y de sus propuestas y de todo lo que le están diciendo、uh -huh. la comunidad en general respecto de los derechos del colectivo LGBT? Ninguno, ninguno. o que Siempre es el último orejón、uh -huh. del tarro、sí. todo esto.、Uh -huh. Siempre queda como. El, el recuadrito de la noticia que sale aparte de todo esto importante vamos a mencionar esta otra cosita que tiene que ver con este temita no、mm. siempre es como lo más chiquito lo más digamos y estamos hablando de vidas estamos hablando de personas estamos hablando de generaciones y generaciones peleando por todo esto es tan complejo que tengan un poco de empatía con, para solidarizarse con las personas que la están pasando tan mal a partir de la propia discriminación de una cultura y de una sociedad que discrimina, que deja de lado, que aparta y que dificulta enormemente para tantas personas el acceso a las cuestiones más básicas como son la del trabajo, la de la educación, la de la salud, la de la vivienda y la de la justicia. n o Eh, vamos a hacer la tercera asamblea en la organización de la marcha, que parece como algo así la organización de la marcha, parece que estuviéramos hablando solamente de la marcha y en realidad estamos hablando también de poner en debate y en politizar todas estas cuestiones. ¿no? A eso nos, ref nos referimos cuando hacemos una asamblea.、Eh, las veníamos haciendo los domingos, p e r o este domingo tenemos elecciones, entonces lo vamos a trasladar para el miércoles. El miércoles que viene, el miércoles de la semana que viene, que cae 17 de noviembre, en el mismo lugar de siempre, donde funciona el Sindicato de Prensa y el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, Irigoyen 469, el miércoles que viene a las 20 horas, Irigoyen 469, vamos a hacer la tercera asamblea con vistas a、eh, la organización de la marcha, las consignas, el documento, digamos, qué es lo que vamos a decir, cómo nos vamos a presentar de cara a a A la, gente y de parte, a la gente en general, a la sociedad en general de la que somos parte y en particular a los gobiernos en todos sus distintos estamentos para que escuchen cuáles son las consignas, cuáles son los pedidos y, y demás que estamos haciendo. Así que están todos invitados. No hace falta, digamos,、eh, tampoco... ser parte de la comunidad LGBT, mejor si es así, por supuesto, ojalá estuvieran todas las lesbianas, todos los gays, todas las personas trans, intersex, no binarias y demás en estas asambleas. Y si no, bueno, organizaciones que llevan a sus representantes y demás, o personas que, que sienten que, que tienen ganas de estar y de colaborar. Miércoles que viene, 20 horas en el c i p r e n y... invito a que sigan la nueva página de instagram que tenemos que se llama orgullo disidente lp no se confundan con la página que había antes que esa ya fue porque no tenemos se perdió la contraseña que s é yo、uh -huh. orgullo disidente lp es la nueva página ahí estamos haciendo el conteo de, de, la, de la marcha y vamos、uh -huh. subiendo las novedades Eh, ahí subimos información, estamos súper activando el Instagram, así que síganos porque también es una manera、eh, de que seamos parte de esta lucha, aunque sea de manera virtual, ¿no? que la virtualidad es sumamente importante en estos tiempos y también vale. Pero bueno, si、sí, a quien tenga ganas de poner el cuerpo a la cuerpa, eh, invitades eh, a la asamblea d el miércoles que viene también. Y bueno,、eh, reglamentación de la ley provincial del cupo laboral trans ya es este, nuestro pedido y esperemos ser escuchades. Un abrazo, Cumpá. Gracias, Vero. o